Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Imagínate que te levantas una mañana y de pronto tu comarca tiene un hospital nuevo, autovía y tren de alta velocidad. Ojalá fuera así de fácil, ¿eh? Ya te digo, pero es que resulta que todo eso existe solo en los mapas de los políticos. En la calle, la gente sigue yendo por carreteras de hace un siglo. Bueno, arrancamos este espacio de análisis profundo tras la excelente introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Pues sí, listos para desgranar la actualidad. Y a ver, este escenario que parece inventado es justo el tema que aborda un trabajo redactado recientemente por un compañero de la redacción en alama.com. Exacto, un trabajo que además viene apoyado por un vídeo muy pero que muy revelador. Sí, sí. Y nuestra misión en esta inversión es entender la gran polémica con el término Poniente Granadino. O sea, ver cómo un simple cambio de nombre en los despachos esconde en la práctica una pérdida brutal de servicios para la histórica comarca de Alama. Claro, porque a priori dices, bueno, Poniente Granadino suena hasta moderno. Suena fenomenal en un folleto, pero es que carece de cualquier arraigo histórico real. Esto nació en el año 2000 Ajá. y se presentó como como, digamos, una asociación súper inocente para el desarrollo rural y turístico de las comarcas de Alhama y Loja. Ya, pero eso me suena a mí al típico trabajo en grupo del colegio. ¿Sabes lo que te digo? Totalmente. Ese trabajo donde evalúan a todos con sobresaliente, pero en realidad solo uno se ha pegado el curro y ha puesto los materiales, y los demás se quedan mirando con las manos vacías. Es que esa analogía da en el clavo para entender la trampa administrativa. Fíjate en los datos de la legislatura del 2000 al 2004. A ver. La gran estrategia política era presumir de que eh, todas las comarcas tenían ya su hospital, su tren y su autovía. Pero claro, si metes a Alama en el mismo saco estadístico que a Loja... Exactamente. Al integrar a la comarca de Álama dentro de la de Loja, los números autonómicos de repente cuadran. El sistema ve una gran región que ya tiene cubiertas sus cuotas de infraestructura. Porque Loja sí las tiene. Claro, el sistema estadístico es ciego, no ve las carencias de Álama, solo ve la media. Y así el dinero para obras nuevas, pues nunca se aprueba. Pero voy a hacer un poco de abogado del diablo ahora. Venga, dale. ¿Agrupar zonas bajo el nombre de Poniente Granadino no podría ser simplemente una excusa para agilizar trámites y modernizar la burocracia? Podría parecerlo, si lo miras desde una oficina a cientos de kilómetros, pero el artículo de nuestro compañero es tajante. Lo llama directamente un suicidio social. Uf, palabras mayores. Es que lo es. Se obliga a los alameños, a los jalleneros y al resto de vecinos de la zona a desplazarse a Loja para cualquier gestión oficial mínima. ¡Qué barbaridad! Y encima, más de 25 años después de aquel supuesto avance administrativo, la zona sigue esperando un hospital comarcal o unas carreteras del siglo XXI que nunca llegan. Porque claro, según los números oficiales ya lo tienen todo. Exacto, esa es la trampa. Entiendo. Y hay otro punto en las fuentes que me llama mucho la atención. Se hace muchísimo hincapié en mantener el nombre original. ¿Por qué es tan crucial defender la etiqueta histórica de Comarca de la Lama frente a esto del Poniente Granadino? Pues porque borrar el nombre es borrar siglos de historia compartida. Estamos hablando de la primera comarca del Reino de Granada. Madre mía, la primera. Así es. Y sobre todo, es una zona que forjó una identidad inquebrantable a base de un trauma tremendo. Durante los terribles terremotos de 1884, toda la zona demostró una solidaridad increíble. Trabajando como una sola entidad para salir del desastre. Eso es. Esa cohesión real es justo la que los mapas burocráticos intentan Ahora. ¡Qué fuerte! O sea que lo que revela este análisis es que defender la comarca de Alhama no es el típico orgullo local o una rabieta por el lenguaje. Que va, que va! Es pura supervivencia. Es la única herramienta para luchar contra la despoblación y reclamar por supuestos dignos. Para evitar que toda esta zona histórica se diluya en el olvido institucional, vaya. Exacto. Reclamar los servicios de proximidad que por derecho merecen sus agitantes. Pues nos queda clarísimo. Y bueno, esta inversión que hemos hecho hoy se basa en la profunda investigación y las noticias que preparan continuamente los compañeros de la redacción de Alama.com. Siempre trayéndonos los mejores datos. Siempre. Y todo esto bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que también se encuentra ahora a los mandos en el control técnico. Nos despedimos ya, pero dejando una reflexión sobre la mesa. A ver. Si los números oficiales afirman rotundamente que una región está completamente modernizada, pero quienes la habitan siguen circulando por carreteras propias del siglo XIX, entonces, ¿para quién se están dibujando realmente esos mapas?